Play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors twirl. Suddenly, if the show is through, Silent looks and with the cue, but the frozen with smiles. At last, in 1998 show. The tart song, no one ever sings. The curfew grows line, The comedy divine. The bulging eyes of puppets, strung by mystery. Muy buenas noches, buenas noches a toda la gente que como cada semana te ha sintiendo ahora mismo a las 20 minutos y 15 minutos de la noche que te ha sintiendo Radio Cuca, la Radio Libre de muchos, Muchas buenas noches y muchos saludos a toda la gente que te ha ahora mismo en el 107.3 de la frecuencia modulada o a toda la gente que te ha sintiendo esto a través de la en digital en www.radiocuca.org. Y un saludo también muy, muy grande a toda la gente que sienta esto cualquier otro día que no sea el 26 de, de Payares, a cualquier otra hora que no se haya en las 20 horas y 16 minutos de la noche, porque te ha sintiendo el podcast, o te ha sintiendo el diferiu que puede ser... Todo puede ser perfectamente. Sella, sella como sella. Bienvenidos esta noche a Anedonia. Una anedonia que esta noche ¿eh? tiene la intención de hablar del confinamiento perimetral. Eh, Sabéis los que se ya esta radio tan no hubieu, esta emisora tan no hubieu. Y este locutor, ¿no? el anedónico miserable, resulta que, que vive en Uvieu, vive en la, en la capital. Eh, pues resulta que donde hay, no sé, tres semanas, un mes, no, no sé decir el día exacto, pero seguro que si lo miráis en, en internet o en cualquier sitio, mejor bueno, al encontráislo guapamente. Pues estamos sometidos con esto de la pandemia de, eh, de les midíes para intentar que el virus no sé es sin un nos mate a tos. Estamos sometidos a una serie de medidas para, bueno, pues, para conseguir que el virus no nos mata a todos de neumonía, pero para conseguir que unos cuantos mueran pues, a lo mejor de, de desesperación, de suicidio, eh, a través de, de una ansiedad disparada, bueno, este, este tipo de cosas. Una actividad, ya os lo tengo dicho muchas veces, que, que a mí me resulta muy buena para... ...para pa librar del estrés y para bajar la ansiedad... ...que hay una de las pocas que puedo seguir haciendo a día de hoy... ...que es Calillar-Pelmonte, Calillar-Pelmonte... ...en el momento que decretaron el, el confinamiento de la ciudad... ...hostia, pensé de hostia, se jodió la cosa... ...porque en aquel momento el confinamiento perimetral... ...y era para lo que era la ciudad nada más... A después cuando ya se vieron los mapas, oye, pues mira, vamos a alargarlo un poco por aquí, por Naranco y tal, pues ya había un poquicín de un poquicín de escape en dalgur del de Naranco que yo sabía. Enseguida lo que pasa que bueno, pues oye, para no montar un engedello a la gente, para que la gente de los pueblos que están alrededor de Viena no tuvieran que ir a la compra mieres. Oye, pues bueno, eh consideraron entonces que el perímetro que a ser el cierre a ser el Concello entero y por fortuna el Concello de ya vos decidis bien de veces que una de las cosas más guapes que tiene la la ciudad de Bielu y lo fácil que lle que escapar de ella lo fácil que lle salir de ella el Concello de la verdad que tiene un montón de de raquésinos per per prestosos y bueno pues tengo que reconocer que con todo lo mal que, que pueda estar pasándolo con esto del confinamiento perimetral, pues por lo menos estoy aprovechando para pa ir a pa ir a sitios que están en el Concilio de Oviedo y que a lo mejor precisamente por, por estar tan cerca, eh, bueno, pues visito los menos. A lo mejor no, no tanto por mí, porque a mí tírenme estas cosas de... La naturaleza de cercanías, la, el senderismo de cercanías, el, el, estos sitios que no tan masificados precisamente porque lo masificado, oye, pues, lo maravilloso, que si los picos de Europa, que si, que si Laramo, que si, que, que si somieo, eh el de la, la Sierra del Llagos, ye, la, la Sierra de, de Fresnosa, de Falleu, ¿para qué? Eh, todo eso, para qué? Bueno, pues estoy aprovechando para ir allí. Voy a voy contaros algunas historias de, de, de confinamiento, ¿eh? de confinamiento con cegil. La historia que, que voy a arranca de fecho no una arranca hay un mes cuando, cuando cerraron. El concello arranca más bien hay unos más de medio medio medio siglo y un poco menos de del siglo entero eh, hay eso pues sesenta y pico años un paisano que casualmente llega el miguelo el miguelo por parte de, de madre Pues después de dejar eh, preñada a la que lleve mi abuela, ¿eh? también por parte de madre, lógicamente, y que naciera pues pues la mi mamá, decidió que, bueno, pues que en el, en el su pueblo, en el sitio en el que viviera siempre, un sitio precioso, en, en la costa noroccidental asturiana, pues no había mucho futuro. De hecho la, la gente... Hasta algún hermano de él marchó para hacerles Américas. De, de la familia de mi abuela, pues también tuvo varios hermanos que marcharon. Una marchó para Bélgica, otra marchó también a hacerles Américas. Mucha gente, mucha gente marchaba. ¿eh? Mucha gente marchaba de, de allí porque, pues, sinceramente, no había, no se veía había, no mucho futuro. El mío, abuelo, Por embargo, en cuenta de marchar Lyonche, sencillamente ese treleador, lo que de aquella era un, era también un viaje importante, no era como ahora que yo un Paseín, vino para para el centro de Víau, para el centro de Asturias, perdón, concretamente para el Concello de Víau. De aquella estamos hablando de los años 50 Resulta que, bueno, por la actividad minera, vamos. furulaba a cien por cien y era la actividad que daba que daba trabajo a mucha gente en el centro de en el centro de Asturias a una gente trabajando en propia mina y bueno pues a otra gente en negocios alrededor de de la mina el de fecho tres y a y a al Concello de Ubielu pero pero esa parroquia del Concello de Ubielu que es la parroquia minera que tenemos en en la parroquia de, de Juniego, de Juniego, Juniego al Juniego en asturiano, Juniego, eh, y la parroquia que que yendo, la que está más eh, al sureste, la zona más más suroriental del concello, eh, la que la que fa yenda con, con los con con la cuelca de Nalón, con el concello de de Llangreo, y también con la cuenca al caudal, con el concello de de Mieres. En esa en esa en esa parroquia, pues hay dos bueno más, pero hay hay dos, tres de les de bueno, más importantes del concello, junto con Laranco. Está ahí la sierra de de Iagos y está la la sierra de Falleu, la sierra de Falleu, que lle onde donde se asitia la cume más alta del del concello, el el Pico Picacho Hoy no lo conocía a nadie, no, no conocía a nadie y en tres semanas, bueno, ya uno de los sitios más conocidos de Ubío, porque como la, la gran mayoría de los montañeros de Ubío pueden salir, no siendo los que están federados, que se pueden ir a donde ellos de, a, donde ellos de a por ahí, eh, la gran mayoría pues van a, van a intentar subir el, el Pikachu, lo que pasa que llámenlo un escobín, el escobín que... que lleve un bueno pues un que yo cuido que lleve la, una castellanización y no sé si un desvío porque ya os contaré que bueno pues que también tengo antecedentes familiares de muy cerca del Pikachu y el nombre que yo si también era Pikachu o sea ya que bueno pues yo quedo con ese no quedo ni con Pikachu ¿sí? que ya el otro nombre que se da ni con Picachu que yo cuido que lleve una castellanización cutre ni con eso de Escobín que, que yo no sé exactamente qué, qué origen tendrá pero bueno concretamente este paisano del que vos falaba este golu mío golu por por parte de madre para donde vino fue para pa otra sierra que está allí cerquina. vino para la sierra de de Llagos concretamente para un pueblo para pueblín, Hoy en día hay un sitio encantador, en el que en que hay poca gente, un polín llamado Llan de Hiena. de por lo visto, en aquellos tiempos, por lo que él me cuenta, era un verdadero hormiguero, como todos los otros pueblos de la zona, como toda la parroquia. Él cuéntame siempre que bueno, él vino a vivir ahí. y a trabajar en un, en un pozo minero que estaba en el propio consejo de niego Un pozo que que el sonome, digamos, el sonome oficial, era el, el, el pozo San José. El sonome técnico era el pozo Olloniego número uno. Y, y el sonome popular, o que yo por lo menos si sentí de alguna vez a él y de alguna vez también a... a la miocuela, no la paterna, no la materna, curiosamente, sino la paterna, que ya os diré también qué relación tiene con esta zona, bueno, pues eh, el Pozo San Frechoso. ¿Por qué se llamaba el Pozo San Frechoso? Aquel pozo en, en, en el que files y files de, de personas, de mineros, turno tras turno, traballaba tres turnos, se subían y bajaban... y entraban y salían de aquel valle, que, que bueno, que aquel valle, pues lo que os cuento, eh, ...decíame que era un hormiguero plagado de sienta de prácticamente tesores. Pues él, bueno, pues lo dicho, vivía en de llena, ya de llena a unos, no sé, cuatro o cinco kilómetros de, del Pozo San Frechoso, de Llena está a la a media altura de la Sierra de Llagos. Eh, El pozo Frechoso está todo lo contrario, está en un, en un más fondo del valle del, del, del regato sanflechoso. ¿Mm? E, y bueno, pues subí y pasaban por una calellina que es lo que ahora ayer el camino de Santiago, camino del, del Salvador, la ruta de, del camino de Santiago que viene de guión contra Bieu. Ya sabéis eso, que el que va a Santiago en un buen Salvador. ¿eh? visitar el criado y de ese señor bueno pues esto, esto venía a ser un poco así venía a ser para que pudieran venir los de los de Guión que viven para Santiago que pudieran pasar por view a visitar el Salvador y venían por lo que y el camino de Santiago que ya por donde bajaban y subían bueno brañas y brañas de de mineros que viven a trabajar a, a los pozos porque bueno había más también había también también otros pozos no sé si aquella aquello abrieron más tarde cómo fue no yo cuido que de aquello ya estaban en, en el valle del de, yau ¿eh? en el valle del Yau yo ya había un, un montón de un montón de pozos también bueno por la historia de que este paisano ¿eh? este este huelu mío un paterno bueno pues vino a vino a trabajar al pozos Frechoso, vino a trabajar a la mina traballar en la mina y era relativamente fácil y era relativamente fácil empezar a trabajar en la mina otra cosa y es que bueno pues también era relativamente fácil morrer en la mina y seguro que no era no era plato de gusto pasar ocho horas todos los días metido bajo tierra pero bueno oye el paisano de aquella de los paisanos en general y era no sé si era inciente duro más duro que que lo de ahora pero por lo menos llena gente que, que tenían que ganarse la vida, ¿no? no tenían tan fácil como nosotros, tenían que, oye, pues él tenía que, que ganar para él, tenía que ganar para pa la su so y tenía que ganar para la Sofía. Bueno, pues nada, ahí, ahí vino el vi, lome a trabajar, no tuvo mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tuvo, pero pero pasme que poco, no sé si fue un año o cuánto fue, pero bueno. durante ese año, pues imaginai vos, todas las veces que subió y ibachó para aquel camín, todas las veces que caleyó la carreterina que conducía hasta el fondo del valle del regato de San Frechoso y llegó Golpozo, el Golpozo, el pozo San Frechoso, madre. Pero aquel tiempo, pero aquel tiempo también más o menos el mi de pero el del otro lado, ¿eh? Eh, hasta ahora estaba falando vos del mioguelo por parte de más el mioguelo materno que viniera del noroccidente a a trabajar ahí, ¿eh? a trabajar en el en el pozo trabajar bajo tierra en el centro de Asturias pues el miotroguelo ¿eh? el mioguelo en este caso paterno también vino para aquel entonces ¿eh? del occidente pero no del noroccidente en este caso del suroccidente Don Polvín del suroccidente, pues vino también a trabajar al, al centro de Asturias, también a trabajar, curiosamente, al mismo valle en el que trabajaba mi otro vuelo, al mismo valle en el que estaba el pozo, eh, en lo menos a trabajar de, de minero, vino a, a trabajar en, en un bar, en uno de esos tantísimos negocios, tantísimas actividades que furlaban alrededor de... ...alrededor de la actividad frenética de Lesmines... ...el estaba en un bar... ...en un bar que se llamaba el bar El Teta... ...me parece que... ...me parece que sentí muchas veces... nomar. mar... Eh, ...bueno pues... lo por lo visto... Con, ...con una serie de los... ...de los dos hermanos... ...cuántas veces no pararía... ...el, el mío por parte de Ma... ...de la que entraba y salía del pozo... ...cuántas veces no pararía... ...a tomar un vino... ...en el, en el bar... que resentaba el mi otro vuelo, el mi vuelo por parte de Pa. No acaba la la historia, no me acaba la historia, porque el otro día, en la semana pasada, la semana anterior fuera a callear por la paella de llena, que ahora ya ya no yornajero, como comentóis. Ahora todo al contrario, yo en aldea muy muy tranquilina, una aldea entre los castaños. Al pie del pico Magarrón, el pico más alto de la sierra de, de Llagos, a la que subí, nunca no subiera, me mandan narices. Eh, ya pasé por lo menos dos tercios de la mi vida, y si bien allá de llena fuera unas cuantas veces, la primera, yo que sé, pues tendría yo, ...que, que podía tener? 15 años, y, y fijo en el mio que no volviera allí desde, desde que marchara. Marché yo, pues digo, al poco de al llegar. Más que nada porque cuando, cuando traigo a la a la mi abuela, a la su mujer, y a la Sofía, pequeñina entonces todos, parece que yo mi abuela, yo aquí no quedo, eh. Vamos, que, que tengo en la casa del pueblo, tengo, tengo más luchos que, que los que tengo aquí. Tengo esta agua corriente, que aquí no la tengo. Entonces, bueno, pues por lo visto rápidamente, aparte de que la mi abuela no hace ninguna gracia, cosa que no me extraña. que él so me trabajar eh trabajaba bajo tierra, trabajes en un oficio tan peligroso como el de la como el de la mina. Entonces, bueno, pues pronto marcharon de allí, y pronto mi igual cambió de cambió de trabajo y dedicose a la construcción. Trabajó en el que luego tuvo 40 años por lo menos de de la su vida, trabajando como encofrador y llegándose a ser uno de los de los encofradores más más solicitados de Asturias. Sí, y la puta verdad, uno de los de los mayores uno de los mayores y de los más honrados y cumplidores también, hay que decirlo Bueno, pues tuvieron un poco tiempo allí, ya vos ya vos digo eh, El mío vuelo por parte de pa no sé cuánto tiempo tuvo resentando el baraquel el baraquel ¿eh? bar eh, seguramente que tuvo de algo más de, de algo más de tiempo Bueno, al caso ya que vos cuento que uno de los fines de semana del confinamiento, yo desde que lo a subir a la sierra de Ayagos. de llena, subía a la tu la sierra, no llega a subir al alto pico, al Magarrón, porque bueno, estaba todo estaba todo muyto también quise con con un amigo a ver si yere mosquién a a bajar desde el Alto Magarrón hasta ...Sardín, que hay otro pueblo que está muy cerca de Llan de Llena... ...y que según los más, pasa bien conmigo, estaba totalmente tomado. Pero bueno, a mí fízome mucha ilusión, como como todas las veces que, que pise Llan de Llena... ...como esa primera vez, a, a los quinceañinos, como otros monges que, que visité Llan de Llena. Por algún motivo, bueno, pues yo soy especialmente sensible a, a visitar esos puntos del espacio... nos que en algún momento del tiempo sucedieron cosas que bueno que de una manera o, o de otra pues tienen la su importancia en, en que yo exista en que yo exista a día de hoy tiene la su importancia también <ríe> mucha para que yo exista el, el pozzo San Frechoso el propio el propio lugar de, de San Frechoso así que la semana siguiente a a recorrer la sierra de lagos pues oye pues digo ni si yo voy a ir hasta el pozo San Flechoso... nada más tuvieron una vez en, el, en las ruinas del sanfrecchoso pero pero hay hay pff, 22 años pienso que que fue ...y si yo esta vez venga pues voy a voy a ir otra vez por allí por cierto que el unió la capital y estos fines de semana un... ahora sí que yo un hormiguero ahora sí que recuerdo un poquillín aquellos tiempos, aquellos años 50 aquellos medios del siglo pasado cuando llega era un fervidero de, de gente ahora también, ahora está lleno de ubiernos, de, de capitalinos que vamos para allá porque como no podemos ir a otro sitio pues petamos aquello, petamos aquello pero la carreterina que salen de ...al poco de empezar a subir el padrún... este de lo que lleve la carretera principal... ...que sube al alto el puerto... ...y, y tires pa... ...tires pa leste... ...meteste por otra ramal que sale al Paleste ...y enseguida empiezas a atravesar un... un bosque... ...un bosque muy espeso... Un bosque muy espeso y... ...y muy vacío, muy vacío... ...no ves nada más que... ...no ves ningún rastro de civilización... Más que la propia carretera por la que vas calillando. El bosque, ya os digo, es espeso, es muy ya espeso. Mm, cuesta trabajo pensar que, que a unos pocos kilómetros está la, la capital, la capital de, de Asturias, Calillas allí Lo único que ves, si acaso, en todo, en todo el percorrido, en, antes de llegar a las ruinas de, de, de lo que fue el pozo, llega un, un, un coche estartalado, los restos de un, de un coche que además cuando te vas acercando ves la ropa tendido alrededor pues seguro que alguna persona vive en ese coche eso sí, te para cojerar un poquillo no <ríe> decir ay madre ¿eh? pero sigue se sigue se sigue es por esa viesca por esa viesca que se ve una una viesca bastante nueva ¿eh? los árboles castaños sobre todo y de algún roble y tal no se ven no se ven muy bellos porque y sabéis por qué llueve porque contrariamente a, lo, a la idea popular eh, lo que llueve el, el polvo del el polvo del carbón la, eso que llamen los los áridos del carbón va a ser que de áridos nada todo lo contrario son extremadamente fértiles es una tierra extremadamente fértil y en, en, en poco tiempo cuando se abandona Eh, bueno, pues crece la vegetación por lo visto, bueno, tremendo todo el valle, todo el valle del, del regato de San Frechoso está eh, plagado de ese sí, de sí bosque, está plagado de esa vegetación que nació alrededor de la, de la mina pues sigues para sigues para ella eh, sigues tol, a la vera del regato que es el único ruido el único que sientes, a lo mejor como muchos, y algún paseo, pero pocos, eh, un, bosque, eh, sí, un bosque muy silencioso Y a poco rato hay que pasar un túnel. Madre de Dios, mete mucho miedo, porque un, un túnel a lo oscuro, madre hostia, tal. Mete mucho miedo porque uno que está acostumbrado a, a estos sitios en los que está todo lleno de gente, de ruido, de. ¿eh? Ese sitio tan solitario, ¡Mmm! mete un poquillín de tal. Y, y claro, la oscuridad del bosque, bueno, bueno, tremendo. Pero pases, pases el túnel, y al poco sí que llegues a las a les ruines Eh, ruinas de, de edificios de, de una antigua clínica por los mineros de, del pozo, desde de algunas viviendas desde de algunas personas que, que viven por allí y quién sabe si todavía viven porque yo sentí sentí voces ¿Mm? y va, pues diréis va, ya te estoy contando historias, no coño sentí voces de verdad voces normales ¿eh? tampoco vayas a pensar que, que voces de ultratumba pues <risa> podían ser o personas que todavía viven allí O personas que a lo mejor fueren ¿eh? como yo de paseo. Lo que pasa es que en cuenta de ser desgraciados, que tienen que ir solos porque no tienen con quién ir, igual tenían amigos o familia, qué sé yo. Pero bueno, la cuestión es que desde allí yo recordábalo, porque fuera una vez está la carretera que sube contra San Frechoso. San Frechoso ya era el nombre popular que tenía el pozo, el nombre del regatú, pero también ya era... Eh, y el nombre de, de un pueblín, un pueblín muy pequeño, de, de cuatro casas, eh, al que se llega después de callear por esa carretera tan pindia, tan pindia y que sigue estando rodeada de ese si, de si bosque nuevo y espeso, ¿eh? de si bosque nuevo y espeso que dieron los, los restos del, del carbón. Bueno, pues seguí por esa carretera para pa arriba, tal, y, y llegué, llegué a, a San Frechoso. la la circunstancia, antes iba empecé a contaros que a la mi abuela en este caso por parte de pa la mi abuela paterna pues también tenía relación, relación con aquella zona. Resulta que hay un barrio del barrio de San Frechoso eh, y yo diría que allí casi un podríamos decir que hay un pueblo aparte. De hecho la mi abuela nació allí y nunca decía que nacía en San Frechoso. sino que ya siempre contaba que naciera en el torno. Eh, el torno son otras cuatro cases, San Frechoso tampoco son más, ponte que serían cinco. El torno son otras cuatro cases más que están un poquillín más, más arriba. es un pedacín de, de bosque, llegas a, a una pista, una pista que la otra vez que fuera ahí 22 años estaba recién abierta. Ahora ya se ve más... se ve más guapa hay que decir, en aquel momento hubiera tierra pura tierra y polvo ahora ya bueno pues fue tapándose de, de piedras de, de tierra oscura de, de vegetación incluso un poqueñín de hierba ya ya creció y bueno pues seguí un pedacito por esa pista y sé que llegué sí que llegué al, al torno ese pueblo en el que nació la, mi abuela Es lo en el que nació la, la mi abuela de, de un pa, que tuvo que escapar después de la revolución del 34, en la que por lo visto el hombre fue revolucionario, y tuvo que escapar de la Guardia Civil, que fue a aprenderlo después de cuando ya se sofocó la revolución y escapó y escapó. que es lo que pasa, él escapó cuando aquello, ya os digo, 34. Mataronlo pocos años después. Eh, En Galicia, él tuvo que escapar, no pudo volver nunca para su so casa, tuvo que dejar allí a la su so mujer y a los sosfíos. No me acuerdo con cuántos hermanos lleno a la familia de, de mi abuela, eh, ponte que no me acuerdo si llenen seis o como era la historia, pero bueno, tuvo que dejarlos allí. Mataron, mataron poco un después, poco después, unos años después, en tiempos de la guerra civil, mataron en Galicia. No lo no mataron en, podéis pensar, en. En, en un acto de guerra, ¿no? Sencillamente, bueno, pues él por lo visto estaba trabajando de carretero, y paró la Guardia Civil para bueno, pues como si vas a jugar ahora mismo en coche por la carretera y te ponen para hacerte un control. Bueno, pues él paró, paró también, y, y la cuestión es que, bueno, pues parece ser que el paisano colló, y según vio la Guardia Civil, escapó. Lo que hizo, pues fue Fue escapar. Que lo que hacía la, la guardia civil de aquella. Eh, si te vean escapar, pues te pega ver un tiro. Todos, bueno, pues matanlo de un tiro. De un tiro de varios. No sé cuántos sé y cuántos sí, cuánto sí metieron. La cuestión es que después de, de aquello, aquello fue, no sé, 37, 38, eh, muchos después de aquello seguían yendo al, al torno. seguían yendo al torno, a la Guardia Civil, seguían yendo al torno, a casa de, de la mi bisabuela a pegar palices y a la cabeza eh, para que confesara dónde estaba el mi abuelo, el mi perdón, dónde estaba. ¿Mm? Aquella mullerina también trabajó en el pozo, también trabajó en el pozo, en el pozo San Frechoso, lo que pasa es que ella no trabajó eh, eh, dentro de la mina, traballó en el exterior como tuvieron que trabajar tantas mujeres asturianas, los llevaderos, los llevaderos de carbón, donde se llevaba el carbón, pues ella tuvo que trabajar allí, con un pañuelo en la cabeza tapando la la de las de, de rapaes de, de pelo que metía la Guardia civil, después de pegarles palizas preguntando por el mi abuelo al que mataren un montón de, de años en antes ya. Pues allí, allí trabajó también también ella. Y supongo que tiempo después, tiempo después, no sé si, si la mio, mis abuela seguía trabajando en el pozo o no, pues la mi abuela, eh, que no sé si de aquella sigue viviendo en el torno o ya bajara para pa más abajo, pues de alguna manera que yo esa no la sé, conoció al, al mi abuelo, ese sí que viniera del, el del sur occidente, eh, no el del noroccidente. el que viniera del, del sur occidente, pues conocieronse, enamoraronse, supongo, casáronse y tuvieron fíos. Entre esos fíos, el miopá, el miopá que nació precisamente en el en el Lionejo, en Lionejo capital. ¿m? Y años después de nacer, conoció a la mioma eh, a la mioma que ya era eh, fía de ese otro paisano que viniera del noroccidente a trabajar en el Pozo San Frechoso. O sea, ya que puedo decirse que, que el mi paseo de la semana pasada, bueno, pues fue un paseo genealógico, vamos a decirlo así, bueno, el mi paseo de la semana pasada y también el de la, los de la anterior. Las dos anteriores, pues, estuve en llena en ...en Llan de Llena, la Sierra de, de Lagos... ...la semana pasada tuve tuve en el Pozo San Frechoso... ...las ruinas del Pozo San Frechoso... ...y desde el Pozo San Frechoso... Subí hasta la aldea de San Frechoso... ...y subí hasta el Torno... ...el Torno que está... Que ...no sé, a qué podrá estar... ...a 300, 400 metros de la cima del Picacho... ...yo cuido que lle... que tiene que ser necesariamente... El, ...la población... más más alta del concello, la que está situada a más altura. No llegué a ver exactamente el sitio en el que más o menos ...acuérdome porque una vez explicó, me lo. La otra vez que visité el torno, cuadro que encontré allí a uno que, ¿m? preguntó preguntóme mal encaró qué es lo que andaba buscando por allí y, y yo te expliqué digo, nada, estoy buscando las casas del torno. El torno, ¿y para qué quieres tú conocer? las casas del torno que vas allí. Digo, coño, pues porque de allí ahí nació la mi abuela. Y quedó ya él así. ¿Y quién llega la tuela? Entonces yo dije, tal y cual, fía de tal. ¡Hostia! ¡Somos primos! <ríe> y bueno, invitóme y a la su so casa restaurar una casa en una, una aldea. invitóme y mi toma allí. no sé si fue un vino o qué casualmente yo iba con el mi grupo pero el del otro lado el materno que más o menos sabía donde llega no tuviera nunca pero sabía llegar y bueno pues fuimos fuimos hasta allí eh, esta vez cuando llega a la entrada del pueblo delante de la misma casa de, de ese mismo paisano que que ya era familia y un chano mía pues había un paisano que no sé si era él porque ya no me acuerdo del su aspecto o ya era otra persona pero me ve muy mal, me ve muy mal, como diciendo, tú hasta hasta los huevos de que este sitio que nunca en un vino náide, ahora en un par de viniciente. Y entonces simplemente te sin más, no me di a conocer ni nada. Dije, oye los senderos que al fondo del pueblo subían para arriba, que tanto más, ¿no? Por por los felechos y tal. Dije, hombre sí, Tienes que subir, tienes que andar, sendero que está más atrás. Vale, vale. Puse yo a discutir, pues haber dicho no, quiero ir hasta allí, que que parte de los mis raygños tan tan en un prado, hay un poco más, no menos. Ya no me metí para tanto. Tiré por el por el otro sendero, que poca gente, tendré perillita, bastante bastante tomado, bastante embarrado, pero bueno. yo seguí por allí para adelante y luego vaya por otra sierra que ahora mismo en un mal cuerzo del sonombre que ella la que vaya pa contra la mortera pa contra la mortera de yo niego luego vuelvo a ser el yo niego y ella está es y otro valle en el que yo vos digo el valle paralelo al al de al del regato de san frechoso y otro valle en el que sé que también hubo explotación minera y sé que agora también está tomado por por bosque y que seguramente yetovía más más siniestro que que el que el valle de San Frechoso pero pero yo no me atrevía a bajar ese está para para este sábado sí este este sábado sí que tengo la la intención de de bueno como vamos a seguir confinados a ver porque no van no más acá nos de de un día para otro vamos a seguir confinados, vamos a seguir cerrados perimetralmente y cómo es seguro que no hay mucha gente, segurísimo que no hay gente. Este sábado pienso que voy a voy a intentar conquistar ese otro valle perdido, ese otro valle perdido que está que está más bastante cerquina de los de los mis regaños también. Sí, voy a intentar hacer eso. No dicen que al mal tiempo hay que poner buena cara, que hay que mirar siempre la parte buena de las cosas. Bueno, pues yo no me caracterizo precisamente por ser una persona optimista, todo lo contrario, soy un cenizo. Eh, los que me conocen bien lo bien lo saben, que yo normalmente tiendo a ver la, la peor parte. Eh, dicen, ¿y es un pesimista. Y digo, no, yo soy realista, joder. <risa> Pero bueno, en este caso, la parte buena del cierre del confinamiento perimetral, igual y la de poder eh, volver con más facilidad a esa naturaleza de cercanías. Eh, en el mio caso, a ese senderismo podríamos llamarlo casi genealógico. Sí, yo pienso que, que eso pues no deja de ser una cosa joder, pues, pues realmente buena, ¿no? Yo pienso, yo pienso que sí, que es que que muy bueno. Oye, otros igual piensen de otra manera, pero yo no. Sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cucarachá, la radio libre W. Sigue sintiendo Anedonia en el 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radiocuca.org o descargando el podcast de archive.org. y el caso es que oye pues venga venga a contar historias ¿no? venga a contar esta historia pero nunca conté el final un final que llegue muy corto ¿eh? Eh, pero bueno no tiene por qué ser largo para ser un, un final bueno por la cuestión llegué que bueno pues tanto los mis vuelos por parte de de ma como los mis vuelos por parte de pa acabaron marchando Marchando de de si de Valle de esa parroquia de del Juniego ya vos decís que que el abuelo por parte de de más bueno pues dedicóse a trabajar en trabajar como un mulo en la en la construcción una construcción que allí que allí donde hecho los los años de de la soledad laboral y vinieron a a vivir por que lleé donde donde creció la mío la de mi mamá. Los míos vuelos por parte de Pat tengo menos control de la historia, pero bueno, de allí también marcharon y si no me equivoco también viví en en Uvieu cuando cuando cuando se conocieron la la mi mamá y el y el mi papá. Estoy hablando vos pues, de, de 20 años después, más o menos de, de cuando sucedieron, entonces estas historias que ...las historias más recientes os, os contaba... ¿Mm? Eh, ...pues el miopa y la mioma conocían, ...no sé no sé muy bien en qué circunstancias... ...no sé si, si de folixas... y si por amigos comunes... ...la verdad que no sé... No, no, ...mira, nunca me dio por... ...por preguntar ya a la mioma... ...cómo, cómo conociera al miopa... ...y ahí preguntaré... Y ...igual hasta vos lo cuento... ...si me, si me da por ahí otro día... pero bueno al fecho llegué que conocía no sé ya os digo como veinte después de que de que el mioguello materno viniera a trabajar a la mina de, de que tomara vinos en el en el bar en el que trabajaba el mio abuelo paterno ¿eh? en, en aquel mismo valle donde estaba en el pico una cume de ¿eh? de, la, de la sierra el pueblo en el que naciera la la ¿Mm? aquel mismo pozo en el que estaba allá va el mi abuelo y en el que la mi bisabuela la madre de la mi abuela paterna allá babá carbón ¿Mm? ventañinos después de todo aquello pues eso, los misos padres conocieron no sé. se se cortejaron y en un momento dado decidieron casarse y de aquella ¿eh? No sé si ahora seguirá faciéndose, en todo caso si sigue faciéndose, seguro que, seguro que mucho menos que para aquel entonces, llevabase a hacer pues un acto que no sé cómo lo llamarían, la pidía de mano, bueno, o sencillamente que, que se en los que debían ser los consuegros, los consuegros, y el caso sí que pues la noche que quedaron, Los míos vuelos por, eh, por la noche, la tarde, no sé si llegara por la mañana, no lo sé, pero bueno, vamos a decir la noche que siempre queda como más, oye, pues más formal. La noche que se conocieron los los míos, supuestamente se conocieron los consuegros, los míos vuelos de un yau y los míos vuelos del otro, cuando los mis dos vuelos se vieron, dijeron algo así como, eh, Yo a ti ya te conozco. <risa> y así nadie como como terminó la historia. Ellos resulta que ya se conocían, los míos padres casaron, unos añinos después nací yo, y muchos, muchos, muchos más años después conocí quien de llena, y muchos más años después todavía conocí el torno. Y este fin de semana pasado, ¿no? volví a estar en el torno. El fin de semana anterior, volví a estar en Llan de llena. Y el fin de semana que viene, si nada no se tuerce, que con la incertidumbre que, en la que estamos viviendo, sabe Dios lo que va a pasar de aquí a, a tres días, pues volveré, seguramente volveré a... volveré a estar en el en el torno, volveré a atravesar esa viesca nueva y, y, y, y tenebrosa, y volveré a subir al torno, volveré a bajar y, y volveré a esa, a esa otra viesca que te pinta de ser todavía más, todavía bastante más, más tenebrosa y, y que en esa que yo sepa no, esa no tiene ninguna ninguna relación, ni, ni con los míos vuelos por por parte de pa, ni con los mis huelos por parte de ma, pero mira, apetes me me conocela. Uy. I had to escape, the city was too much. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. Dreaming while I drove the long, straight road ahead. Uh huh, yeah. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you. Where I go I hear the beating of our Bueno chavales y esto, pero esta semana llegó a la fin. Eh, Prestómela de dios estar aquí esta noche. Prestómela de dios contar estas cosas y a lo mejor la semana que viene, eh, si no pasa nada que me lo impida, que puede pasar perfectamente, pues volver a estar volver a estar aquí y seguramente cuenten más cosas. Eh, mientras es ese tiempo, ya sabéis, mucho cuidadín, besos y abrazos para todos y sobre todo que en un busco ya no vos saltéis el confinamiento, ni el toque de queda, ni el cierre perimetral, ni ninguna cosa de esas, ni, ni ninguna otra cosa, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene.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 Eres un canijo pero sabes que aquí a la vida das goberla estás padeciendo una náusea constante De tragarte siempre los mismos brotes Sin girar, sin parar Encima de un pedrusco que ha dado ya demasiado.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 Tu silencio, dale duro que te dio primero. Une dia la disidencia, piazza y que no te cojan, que no te cojan, que no te cojan, que no que no te cojan, que no que no te cojan.